Acá con el pie derecho, en este caso, eh, segunda victoria al hilo por la Liga Nacional. ¿Qué balance sacan de un partido que realmente fue extraño, no? Porque Regata lo complicó muchísimo con los pibes. Eh, sí, la verdad que fue un partido muy, muy intenso eso, con, con el recambio eh, jugaron muy al límite. Eh, y bueno, nosotros tuvimos que, que acomodarnos a eso. Eh, hoy metimos la bola, metimos ciento cien y pico de puntos, así que... Bueno, buena ahora que, que ganamos hoy de local y estamos 2-0. ¿Nos sorprendió esa intensidad? Y en algunos casos, bueno, se pasaron de rosca los pibes y tu, por eso vino tu enojo. Eh, bueno, pero normal, son cosas del, del partido. Eh, no, no nos sorprendió, sabemos que, que iban a jugar así, ellos juegan así. Eh... Y bueno, estábamos preparados para eso. No, lo decía lo de la sorpresa porque es extraño que en un equipo de regatas, con los nombres que tiene, jugaran casi tres pibes del día de desarrollo, Mazarengo, Martín Fernández, algo que, y veías el banco y estaba Pablo Quintero por ahí sentado. Sí, también tienen mucho lesionado y por eso eh, jugaron muchos chicos Igual Lucas siempre eh, hace jugar a los 12 eh, Pero bueno, en una situación de, de eso. no sé Bueno, lo importante es que San Lorenzo sigue sumando ¿no? eh, Más allá de cómo juega, más allá de sus lagunas Que creo que es lo peor que viene de, atravesando este San Lorenzo Bueno, los resultados siguen acompañando Hoy jugamos bien, eh, me parece que la, la mayor parte del partido jugamos bien, un pedazo ahí del tercer cuarto, eh, pero bueno, hoy estuvimos un poco mejor que, que el partido pasado eh, y más desadictivo, pero bueno, lo importante es, es ganar. Pero todavía no están completos, hoy la ausencia fue Batista, pero el regreso de Justin Williams. Falta el Bati y Justin está ahí... Eh, volviendo, así que falta que, que agarre un poco de ritmo. Eh, pero bueno, de a poco, eh, como digo, siempre lo importante es ganar, así que eh, sábado vamos a estar todos juntos. bien hispano, bueno, ¿qué podés analizar de un equipo que ha cambiado muchísimo de una temporada a otra? Eh, todavía no, no vimos nada, eh, pero bueno, vamos a tener que eh, salir a jugar, como sabemos, jugar todos los partidos, duro y más acá de, de local, tratar de, de ganar y seguir mejorando, que es lo primordial ahora para nosotros. Gracias.